Rádio Calimera. Para ti e para mí. Maca def. Maca bebico. Chao. Amo jo. Xe xe. Bon jo. Xe xe. Xe xe. Xe xe. Xa goto. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido. Radio Calimera. Bienvenido. Os sapoconchos dende a ruinas da histórica Radio Calimera en Santiago de Compostela, capital do novo reino democrático galego. día y bienvenidas a todas a los sopoconchos o matutino de Radio Calimera Hoy hemos comenzado con este no sé cuánto te quise de Calle Sonora eh, Talles y Liliana que nos traían este limonero eh, o ese os sopoconchos eh, tiene un programa especial eh, dedicado a la memoria, a la acción al recordar a, a reivindicar a, a todas as persoas que teñen tuvieron eh, VIH o sida o SIDA, o sida porque este 1 de decembro es el día mundial de la loita contra osida el día mundial de reivindicar que estas persoas necesitan que todas xuntas estemos para la que en 2030, que es el objetivo o si es, es posible antes, non haya más casos de SIDA, casos de VIH y no hayan personas que, que morran por, por, por esta enfermedad. Muy importante estar informado a lo largo de, del programa de, de hoy. Eh, vamos a hablar con Cándida Álvarez Fernández, ella es presidenta de la asociación a gab que están trabajando para conseguir que, que las personas eh, no bueno pues eso que, que haya la prevención necesaria eh, que se que se, que se practiquen las pruebas porque es muy importante el tema de, de una detención pronta porque así es es, es es fácil entre comillas siempre entre aspas siempre lo de fácil pero para, para que no, no se desarrolle Eh, el vhs y acabe convirtiéndose en sida y en y en una enfermedad mucho mucho peor así que, que todas juntas vamos a, a, a lograr lo vamos a som, somos a primera generación que podemos lograrlo vamos a hacerlo entre todas juntas, vamos a unir eh, eh, nuestro grito para para conseguirlo entre todas. En España se diagnostican cada año 4000 casos de VIH, de los cuales el 30% pertenecen a jóvenes menores de 29 años y estas cifras van en aumento. Sin embargo, Lo sentimos como algo muy lejano. ¿Crees que es algo ajeno a ti? Estamos dispuestos a cambiar esta situación. No nos van a callar. Estamos dispuestos a tomar la rienda de nuestro futuro. Queremos una generación libre de VIH en 2020. Solo lo conseguiremos. Con un tratamiento a tiempo. Si tenemos sexo seguro. Y nos hacemos la prueba. No podemos ni debemos esperar más. Pongamos todas nuestras energías para hacer posible este cambio. La responsabilidad está en nuestras manos. Hagamos posible la revolución pacífica contra el SIDA. Queremos decir alto y claro al mundo que vamos a cambiar esta situación. Necesitamos un cambio real. Unámonos para lanzar un grito con... Conjunto y multitudinario. Abanderemos un grito que va a hacer historia. Un grito que no va a parar. Luchemos juntos con Cásida. Convirtamos nuestro grito en un grito mundial. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a actuar por un cambio? Yo creo que las situaciones de discriminación se producen en todos los ámbitos. En el ámbito sanitario, en el ámbito familiar. En el ámbito laboral tenemos muchos eh, testimonios, pero especialmente en destacaría por la importancia y porque quizás es, es lo que los datos que más tenemos en todo el área social el ámbito social es el más importante en este caso. Se constata que las personas con el OVH siguen sintiendo estigma y discriminación. Muchas personas siguen teniendo miedo a tener una relación sexual o sentimental con alguien sea lo Hay mucha gente que ha decidido mirar para otro lado y no compartir cama, deseo, eh, espacio, compañía con alguien seropositivo. Sigue habiendo un discurso social según el cual las personas seropositivas tienen siempre que decir su estatus serológico antes de tener sexo, independientemente de las circunstancias en las que se envuelvan, aún cuando las personas con el VIH tengan siempre sexo seguro. Y eso es así porque se piensa que la persona sero-desconocida o ser negativa eh, puede tiene el derecho a aplicar una especie de filtro de selección excluyente para las personas seropositivas. Según una encuesta del Ministerio de Sanidad, uno de cada tres personas eh, no estaría a gusto trabajando con alguien con el VIH. Según un estudio de FIPSE, Hecho en el 2009 el 20% de la población española está de acuerdo con que se políticas discriminatorias y excluyentes para las personas con el VIH, como tener que bueno pues tener un, un listado de las personas afectadas por el virus a cota en un lugar de noxo veñen alterar a paz dun povo veñen solo pa un gran negocio nun terreo que xa foi espolio, e co tempo rexenero xa estolo Cientos de camión! cargados de merda que alterarán a vida en esta aldea xea de xente humilde e traballadora Que non pasará chamais máis pola pedra Contaminarán A nosa auga Os nosos ríos o noso aire Os nosos montes serán Partes víctimas barata unha terra que xa non me explotaban has entre maior esta che moi queimala tanto traba Radio Calimera, radio libre e autoxerida. A ver. Sentan fe. Radio Calimera. alternativa. Osapoconcho Scriu. Seguimos aquí en Osapoconchos en el Lomatutino de Radio Calimera y hoy tenemos con, con nosotras a a Cándida, a Cándida Álvarez Fernández, a la que le agradecemos de verdad que, que esté hoy con, con nosotras en Bueno, y es el es 1 de diciembre, si lo estás escuchando el 1 de diciembre, pero bueno, el 1 de diciembre que es el, el día mundial de la lucha contra contra el SIDA y también para que se dé visibilidad y se rompan estigmas de todas aquellas personas que, que tienen eh, o VIH o bien que, que también tienen eh, SIDA, porque eso también queremos hablar con ella. Antes que nada, eh, muy buenos días, Cándida. Muy buenos días nada y muchas muchas gracias por, por estar hoy aquí con, con nosotras y un poco la, la pregunta sería para, para empezar de, desde tu visión que bueno, eh, como presidenta de, de Agavi pero también como, como una persona que, que está bueno, que, que está diagnosticada con VIH es decir ¿cuál, cuál es la situación que, que estamos viviendo en estos momentos eh, aquellas personas que, que tienen el VIH o bien que, que ya, ya tienen el sida. Bueno, eh, el VIH eh, la situación en el, en el día en, lo, en estos tiempos es que sigue habiendo nuevos diagnósticos a nivel nacional 4000 al año, eh, a nivel autonómico 150 y que la el 48, 50% de las personas diagnosticadas son diagnosticadas tardías. Eso lo que implica que su sistema inmunitario se deteriora y que las enfermedades enfermedades denominadas oportunistas afectar y todavía enfermarse más y, y hasta morir no y no hay un diagnóstico y un tratamiento por eso apuntamos al diagnóstico para que las personas que están que tienen viH y desconocen su estado serológico no avancen hacia hacia lo que puede llegar a ser eh, un diagnóstico tardío y con las consecuencias que ello trae El SIDA sigue existiendo porque hay personas que son las diagnosticadas tardías, son diagnosticadas de SIDA, ya sea porque tienen una enfermedad de las denominadas oportunistas, como la neumonía, la tuberculosis, el sarfoma de Kaposi, el citamegalovirus, o simplemente porque sus linfocitos CD4, que son las células que infectan el VIH, que son nuestras defensas, están muy mermadas, deterioradas. Eh, a pesar de que hace... 40 años que se ahora hace 40 años que se detectó el, el primer caso, eh, es, es una enfermedad por una parte eh, desconocida y por otra parte también que tiene que tiene muchos muchos mitos eh, eh, incrustados que, que hacen que hace mucho mal. Una primera pregunta, porque eso de, reconocemos nuestro desconocimiento y que a nosotras no también nos ha sorprendido decir no es lo mismo una persona que a la que se le detecta VIH que una persona que, que tiene sida, ¿no? no es lo mismo. Eh, son familiares, pero no son los mismos, uh -huh. porque primero tienes que dar positivo en un VIH, uh -huh. o sea, primero entra el virus e infecta tus células, como acabo de decir, sí. eso es el virus de la inmunodeficiencia humana. Uh -huh. eh, las vías de transmisión son la sexual, compartir material de inyección o la transmisión vertical, Eh, material de inyección constante, constante, infectada. Cosa que el VIH en contacto con la atmósfera muere el virus. Y de transmisión vertical de madre a hijo, en el tanto en la gestación como el parto. Cosa que hoy en día no sucede, por lo menos aquí en Galicia hace 20 años que no nace un, un niño, un bebé infectado. Y la eso sería el VIH que es lo que afecta a las células que de las cuales ya hablamos. Y el SIDA sería un diagnóstico tardío con una enfermedad de las denominadas oportunistas, también como acabo de decir, y que hace el sistema inmunitario está tan afectado, y tan deteriorado, que esas enfermedades oportunistas hacen que se enferme la persona de tuberculosis, neumonía, sarcoma de Kaposi, y que esto cuesta mucho remontarlo Eh, tanto para la persona como para el sistema sanitario ¿no? Todos los recursos que se tienen que intervenir Y el SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida sí. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida sobrevenida de un, del VIH sí. Por eso insistimos tanto en el diagnóstico En Exacto. que te hagas la prueba En que pienses cómo te sentirías en hacerte la prueba Que es simplemente para conocer cómo está tu estado serológico Que todas las personas entre los 18 y los 70 años sexualmente sexualmenteactivas podemos estar en riesgo de contraer el Vh mi vía de transmisión fue pues, a la sexual entonces yo mejor que yo como yo, yo soy un referente de que uh -huh. una mujer sexualmente activa con 40 años soy diagnosticada de vih es un diagnóstico precoz o sea que yo nunca pi mis defensas bajas Ni tuve ninguna enfermedad de las llamadas oportunistas. ¡Hola! ¡Hola, bombón! A ver, cuéntame eso otra vez, que no me he bien. Pues nada, que es que creo que es algo que hay que hacer. Claro, pero que a mí no se me hubiera ocurrido hacerme la prueba en mil años. Vaya, que no es... Bueno, tú me entiendes. A ver, yo tengo sexo y yo quiero ser responsable y creo que esté bajo mi responsabilidad y así tengo el contrato en mi vida sexual. Claro, claro, claro. vamos, porque me da la gana. Bueno, y porque es algo importante, ¿no? Como para dejarlo así en el aire. Claro, eso es. ¿eh? Mira, pues, ¿sabes qué? Que a la prueba voy yo contigo. Que me la voy a hacer yo también. Vamos, que te he convencido. <risa> Ay, otra más para el Bravo, el club. Razones no nos faltan. Por cierto, mira un sitio que lo hacen, es muy sencillo, te voy a pasar un vídeo, ¿vale? Hola, soy Daniela Vega. Hola. Y quería decirles que hay muchos desafíos en nuestra vida diaria. Uno de ellos es cuidar de nuestra salud. Por eso es tan importante hacerse la prueba. Aquí te contamos algunas de nuestras razones por lo cual es importante ir a hacerse la prueba. Porque el VIH no es solo cosa de hombres. Porque la salud en estos tiempos es lo más importante. Hazte la prueba. Así podré planificar mi embarazo, recibir un tratamiento y con esto no transmitirle la infección a mi bebé. Hola, mi nombre es Carla Antonelli y juntas podemos romper el estigma del VIH. Así que, hazte la prueba. Porque mi trabajo sexual me responsabiliza a cuidarme. Porque después de haber pasado una infección de transmisión sexual he decidido cuidarme más y mejor. Porque sí, porque me quiero, porque me cuido. ¿Y por qué quiero a los demás? Porque... Porque saberlo a tiempo importa. No uso condón, uso otro método anticonceptivo y quiero saber mi estado. Consecuencia de una noche loca. Hacerse la prueba del VIH es súper rápido y muy sencillo. Es la mejor forma de saber y controlar tu salud. Porque mi pareja sexual se quitó el preservativo mientras me penetraba. Hola, soy Sandra de Laporte. Somos visibles y somos una red en respuesta al VIH. El VIH es responsabilidad de todas y hacerse la prueba es el primer paso para empezar a tomar medidas juntas, no es solo cosa de hombres, así que hazte la prueba. Porque el VIH no tiene género, porque tengo sexo y tengo el control. Es mi cuerpo, es mi opción, es mi responsabilidad para mí mismo. Puedes un test Porque saberlo lo tiempo importa. <risa> porque el VIH es responsabilidad de todas. Y la prueba es el primer paso para que juntas tomemos medidas. ¿Por qué deberías tomar un test porque é a única forma de saber por certeza se você tem. E porque é inteligente. É inteligente começar un tratamento early que pode salvar a tua vida. Fique testado. Haciéndome la prueba, podré conocer mi diagnóstico, pudiendo empezar así, mi tratamiento con el que seré indetectable. Así ganaré calidad de vida y cuidaré la salud sexual de mis parejas y la mía propia, siendo intramisible. Tenho sexo, tenho responsabilidade, tenho controle. HIV non é só um problema de Get tested. Knowledge is power. I wanted my baby to be healthy. It's important to get the test so you can know your status. If you test positive, you can start taking medications that'll keep you healthy so you can live your best life. Get the test. Os Teodora Porque sabiendo si tengo VIH, soy coherente con el cuidado de mi salud. Porque si sé que tengo VIH, puedo tomar tratamiento y tener sexo sin riesgo de transmisión a mi pareja. Porque saber si tengo VIH, reduce la inquietud que produce la duda. Nuestra salud es esencial para que todas avancemos juntas, seas quien seas. Hay un motivo para hacerse la prueba y nosotras estamos aquí contigo en esto. Hacerse la prueba del VIH es rápido, sencillo y gratis y ya has visto que nos faltan razones. ¿Y tú? ¿Cuál es tu razón para hacerte la prueba del VIH? calimera rompendo a incomunicación un outro xeito de informar Queríamos preguntar eso. precisamente no eh, insistís mucho desde las asociaciones colectivos que, que trabajáis eh, con el, el tema del VIH y el tema del, del sida no de la, la necesidad de que la gente eh, que sea sexualmente activa eh, da igual si de cualquier tipo de, de, de persona que de, da igual el género da igual la situación económica da igual es eh, porque porque es, eh, hablamos de, de, de una de una enfermedad que no Que no que, que afecta a todo a todo el mundo a pesar de que sigue habiendo el, el mito no y el estigma de que son las personas o bien de derogación o bien las personas eh, de, de, de determinada orientación sexual las que pero eso eso no es, es real no es, eso es un mito falso y claro. se sabe hace mucho tiempo eh, este marcó que, que, que una persona eh, con una identidad sexual o una preferencia sexual sí o de una porción seria de drogas o um, eh, el, los heroinómanos, los haitianos, los eh sí. y los homosexuales fueron fueron las primeras personas que que que dieron eh, que que se supo Que positivo. fueron eventos SIDA, ¿no? que sí. fueron positivos, pero eso enseguida se supo que no afectaba solamente a estas 4 H tan demonizadas y estigmatizadas Que afectaba a cualquier persona sexualmente activa y, y afectaba a, a quienes, por ejemplo, eh, recibían sangre O sea, que ni habían tenido sexo, ni habían tenido sí. eh, ninguna situación de riesgo, simplemente una transfusión de sangre. O, y lo que tú me decías, las, las minorías, las minorías fueron muy estigmatizadas. Pero eso es un mito que tiene que, que que hay evidencia científica que se demuele, porque una falacia... Sí. El VIH nos afecta a todas, a todos y a todos también, no distingue, no discrimina entre tu orientación sexual, tu preferencia sexual, tu, si naciste aquí, si naciste allá, si tienes dinero, si no tienes dinero Que hay personas en situación de más vulnerabilidad porque, lo que tú dijiste antes, eh, son personas inmigrantes que a veces no tienen estudios, no tienen información, porque, eh, no tienen acceso, creen que no tienen derecho al acceso a la sanidad, sí. o sea que otra algo que nosotros reclamamos que la, el acceso a la sanidad sea para todos y para todas, ¿no? independientemente de donde naciste, es universal. No es exclusiva de ningún, ninguna, ningún sector inmunitario. Sí, sí, de sí. las minorías desfavorecidas, no. O más vulnerables, no. Nos afecta a todos. Que si a ellas hay que cuidarlos más, porque viven en una situación eh, de vulnerabilidad, sí, hay que cuidarlos más. Hmm. si queremos erradicar el IDH, tenemos que abrirnos y decirle, mira, aquí aquí te puedes hacer la prueba es anónima, confidencial, es gratuita y es voluntaria. De aquí te pueden llegar, eh, por eso es tan importante que se sigan suscribiendo en los centros comunitarios, como Agavi, como eh, Cajpo en Coruña, como ourense en, en Orense, el Comité de Orense, y todas las entidades que estamos en... en, en En este estado, en este territorio de, de eso te, te, te queríamos un poco preguntar ¿no? para, la, para la gente que, que nos está Escuchando, esto es una prueba gratuita Pero que además que de las, aso las asociaciones Y si nosotros no tenemos mal entendido eh, eh, O sea, tú vas al, al, A tu médico Y, y él te tiene que, que decir Cómo puedes hacerte esa prueba también por el sistema Sanitario público, ¿no? Totalmente sí. ¿No? Eh, nosotros, Yo te estoy hablando de la asociación Pero la prueba te la puedes hacer en el Centro de Salud de Atención Primaria, o uh -huh. puedo decir a la unidad de VIH del Hospital más cercano Vale, ¿no? Un poco para que la gente lo, lo sepa, ¿no? Porque no, veces, es eh... claro. Este, tú vas y le dices a tu médico, mira, yo quiero conocer mi serología, con respecto a la VIH, a la simpatitis a las infecciones de transmisión sexual, a otras y si tu médico te dice que no que te estás añito, que no no yo me las quiero hacer igual, tienes el derecho y puedes exigirlo, de hecho en el 2018 un ex consejero conse conse de sanidades sí. eh, puso sobre la mesa que cualquier persona entre los 18 y los 65 años que pasara por cualquier punto sanitario el sanitario tenía la, la obligación de ofrecerle la prueba del VIH Radio Calimeras Radio Libre de Compostela Sintonízate vida no llega a brotar calma primigenia sin separación quiero regresar esta vida de locos me sienta fatal la carne es pesada no se puede volar la mente me engaña y no sé si distingo real e irreal todos mis recuerdos y las sensación Caras, voces e gestos Almas en otros cuerpos Tanta confusión Luz en el camino Busco una señal Somos quien parece Por favor, ayúdame a saltar si es una patraña fantasía de anhelo desvelame el secreto dime la verdad que no reci calles atestadas edificios aceras ojos manos y piernas de donde vienen tantos que hacemos aquí Sensaciones Caras, voces y gestos Almas en otros cuerpos de eso de que de que hace ya 40 años en, en, a, en aquella primera ocasión de que, que se detectó bueno en el 83 y si nosotros no tenemos mal entendido aquí en españa el, el primer caso no es decir las campañas se asociaban ¿no? con, con el que con, con silencio es, es muerte no y ahora estamos en un punto de Porque nos, nos, gusta, nos gustaría que nos explicaras, este, eh, porque ahora lo que afirmáis y estáis defendiendo es, es, es un eslogan que dice, indetectable igual intransmisible. ¿Nos podrías explicar un poquito de esto para la gente que no sí. tenemos ni idea? Bueno, es una evidencia científica, la ciencia, Ajá. contundente. Sí. Indetectable es igual intransmisible. Y eso te lo resumo así. Ajá. Una persona diagnosticada de VIH en tratamiento, Para el VIH sí, sí. Con su carga viral suprimida O sea, indetectable uh -huh. No transmite el VIH Eso es un mensaje Súper potente, indetectable Igual intransmisible Porque para la para la sociedad Tendría que ser un elemento Desestigmatizador y Para la persona claro. Para las personas que vivimos con VIH Nos quita el peso del miedo A transmitirlo a otras personas Y nos da un sí la libertad de poder este decir, sí, yo tengo VIH, pero no lo transmisca. Es muy diferente al tener VIH y poder transmitirlo. Y eso es una evidencia científica, no la dice Cándida, ni la dice Silvia, ni la dice Manu. Sí. La de, es, es, es así. En 2021 se cumplen 40 años del primer diagnóstico de VIH en España. Hablamos mucho de la COVID-19, de la nueva pandemia, pero ¿qué sabemos de la del SIDA? ¿Tenemos la información necesaria que nos ayude a acabar con el VIH? En estos años han hecho muchos avances científicos, aunque menos sociales, en relación con el estigma, alcanzando evidencias científicas tan importantes como el indetectable igual a intransmisible. ¿Pero sabíais que más de un tercio de la población con VIH no conoce el significado de este paradigma? ¿Y el resto de la sociedad es consciente? Sabemos que hay vacuna contra el COVID-19. ¿Pero conoces la evidencia científica para acabar con el VIH? Tenemos las herramientas para acabar con el virus. Solo tenemos que informar y aplicarlas para llegar al objetivo común de acabar con esta larga pandemia. Para conocer el calado del mensaje I es igual a I, hemos salido a la calle buscando razones para difundir este mensaje. Muy buenas, chicas. Hola. Eh, ¿Sabéis qué significa I es igual a I? No. Información es igual a... ¿A qué te suena? Pues, no lo sé, alguna fórmula de matemáticas o algo así, pero pero no me suena. Eh... Infección igual a... Indetectable. indetectable. Igual... No. no me acuerdo. Indetectable es igual a intransmisible. ¿Os suena de algo? Un supongo, poco de suena. Supongo, no me suena, pero su, a lo mejor creo por dónde va. ¿Por, ¿Por dónde piensas? ¿Por sexuales a lo mejor? Muy bien. Indetectable, eh... Mmm algo que tenga relación con alguna enfermedad, con algún virus, con algo así. Vale. Eh, ¿Qué conocéis del VIH? ¿O qué sabéis del VIH? Pues yo voy decir algo y es que creo que últimamente se ha avanzado mucho en el VIH, no sé exactamente cómo, y creo que los pacientes con VIH actualmente pueden llevar una vida completamente normal, pese a, a tenerlo. No, en contra de lo que se pensaba hace unos años. ¿Sabes que una persona con VIH en tratamiento y con carga indetectable no puede transmitirlo? Sí, lo sé, lo sé. Soy consciente. ¿Tú te lo crees? Sí, si sí está basado la ciencia y tal, sí, o sea, hay mucha gente en cuanto digas eso van a hacer como el, el típico amado así, pero bueno, yo confío, o sea, yo creo que ya a estas alturas no es una cosa tan peligrosa como era hace 20 años, una cosa así. Es posible. O sea, conozco gente, de hecho, que eh, tiene su, su diagnóstico, pero justamente porque se está haciendo su tratamiento y porque tiene los cuidados que... Todos deberíamos tener, independiente de que tengas el virus o no lo tengas, lo están tomando. Entonces sé que es posible, que es efectivo y justamente la concienciación del tema tiene que ver con que eh, todos tenemos que saber que es posible tener una vida sexual activa y segura. Hablemos de VIH. ¿Te has hecho las pruebas del VIH alguna vez? Sí, sí me hice las pruebas hace dos meses y aparte me dieron una información breve. No, no, no. no. Deberíamos. No, del VIH no, la típica prueba de ETS es así general, sí, pero creo que del VIH concretamente no. Yo tengo una relación abierta, entonces, por tanto, siendo consecuente con mi sexualidad, con la sexualidad, mi compañero estable y con la de otras personas, obviamente siempre me estoy cuidando. O sea, la última vez me lo hice hace, creo que fueron tres meses. Hazte la prueba. Hablemos de VIH. Difunde que indefectable es igual en transmisión. nada hace a unos días acabáis con motivo de este día de, de pues eso de, de la reivindicación de la lucha contra contra el VIH y contra el sida eh, una, una declaración institucional, ¿no? Y, y hablabais un poco ahí, digo porque así porque eh, se ha recogido que eh, se dice que, que, que los Objetivos del Milenio dicen, ¿no? En su punto 3.3 que que que hay que en los años 2030 se tiene que haber acabado con la con la epidemia del del VIH. Eh, y bueno hay, hay un objetivo que es 95 95 95 queríamos que nos explicaras también un poquito esto y sobre todo eh, en, en qué punto estamos porque 2030 parece desde la declaración de país eh, que, que <risa> quedaba lejos pero pero exacto está ahí no nosotros trabajamos alineados con la universidad sí. nosotros la coordinadora estatal la sociedad científica los médicos pero a gaby concretamente trabaja alineados con los objetivos de UNSIDA para 2030 de cero estigma, cero muerte, cero nueva infección por VIH, cero muerte por SIDA y cero estigma. Uh -huh. Nuestros 395 son el 95% de la población infectada diagnosticada, el 95% de la población diagnosticada en tratamiento y el 95% de las personas diagnosticadas sin tratamiento con carga viral suprimida. Lo que quiere decir que no transmiten el virus indetectable, intransmisible. Eh, también te queríamos eh, preguntar porque, bueno, hablamos, eh, hablamos de cifras, hablamos de números, hablamos, pero muchas veces mm. o sea, no tenemos que olvidar que lo que estamos hablando es de, de personas, ¿no? Es decir, y mm. hay una parte que, que más allá de, de, de la parte médica, de la parte científica, eh, que es el tema del, del estigma y... Y en eso, bueno, tú tú mismo has dicho, ¿no?, que que eres un, una persona que, que lleva desde 2004 di diagnosticada con VIH. Eh, las cosas han mejorado pensamos sí. o o queremos pensar, pero sigue viendo todavía mucho mucho rechazo, ¿no? Y sobre todo con en ámbitos como en el del trabajo laboral, es decir, veíamos, ¿no? Eh, veíamos el, que, el, que el pacto social de 2019 eh, ha conseguido ¿no? que ahora las personas eh, con VIH también puedan entrar porque parece, nos, nos hemos quedado sorprendidos que no podían entrar en, en procesos de, de empleo público en algunos casos ¿no? Sí, efectivamente bueno, gracias al pacto social y a la incidencia que se ha hecho sí. eh, las personas pueden acceder a, a puestos de trabajo públicos eh, sin que el VIH sea un impedimento Eso es algo que se ha ganado son los logros, ¿no?, de, de, esta, de, esta, de, de los últimos tiempos. Eh, todavía hay que seguir trabajando para que las personas puedan tener un seguro de vida, un seguro de salud, eh, muchas veces denegado, ¿no?, por el hecho de tener un VIH. El estigma ha disminuido considerablemente si nos remontamos hace 40, 30, 20 años atrás o 10 años, pero... Aún sigue habiendo un alto porcentaje de personas que preferirían que su hijo no fuera a no tuviera compañeros en el colegio con VIH, sí. que hay un, un porcentaje muy alto de personas, y muy alto, te estoy diciendo, un 20%. Uh -huh. Y eso, eh, porque las cuando se les pregunta, muchas personas no lo dicen, ¿no? Eh, dicen que no tendrían problema, cuando en realidad si sí lo tendrían. Entonces vamos a hablar de porcentajes... De un 20% pero en realidad pueden ser más alto que no, no, no quisieran trabajar con una persona cero positiva o no quisieran comprar en una tienda donde el, el empleado es cero positivo el estigma está muy internalizado y a, muchas veces está tan inter, internalizado socialmente que produce esa estigmatización es como un chip que ha quedado grabado en el adn tan fuerte yo creo que por las vías de transmisión creo que por también los medios de comunicación y los gobiernos que estaban en estos inicios y que eso es lo que creo que el estigma y la discriminación son los peores efectos secundarios del vida En noviembre de 2020 se cumplieron dos años del lanzamiento del Pacto Social por la no discriminación y la igualdad de trato asociada al VIH. En estos dos años de pacto social hemos alcanzado importantes logros encaminados a reducir el estigma y la discriminación social y estructural que desgraciadamente siguen sufriendo las personas con el VIH en España. El pacto social por el que tan arduamente trabajamos en estos dos años nos ha traído unos grandes frutos y, sobre todo, unas grandes oportunidades. en eh, Nuestro recorrido en estos dos años, hay que asumir que nos han conseguido todos los resultados que esperábamos, la realidad en la que hay, nos ha obligado a reorganizar las prioridades que teníamos marcadas con otros tiempos y otras formas, eso sí, manteniendo intacto el compromiso general. Consideramos que el mayor logro conseguido por el pacto social ha sido la modificación normativa que reconoce el derecho de las personas con VIH a acceder a cualquier empleo público, especialmente a los cuerpos y fuerzas de seguridad. Esta era una reclamación histórica desde SIDA y otras entidades sociales que pone fin a una discriminación institucional completamente anacrónica. En estos dos años hemos impulsado globalmente una respuesta real para avanzar hacia la cero de discriminación y hemos sido capaces de poner en marcha los mecanismos que nos permitirán alcanzar estos objetivos de forma gradual, pero lo que es más importante, de forma permanente. Creo que el principal logro que ha conseguido el, el Pacto Social es poner sobre la mesa la necesidad de construir una respuesta al UIH basada en derechos. El primer logro a destacar sería la propia puesta en marcha del Pacto Social, ya que aunque se empezó a trabajar en el, en el año 2010, no fue hasta hace dos años que se produjo la presentación del mismo. Se han puesto en marcha distintas iniciativas, como el grupo de trabajo para el seguimiento del acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 2018 que actualizaba las causas médicas de excursión en el acceso al empleo público. Hemos conseguido diseñar dos investigaciones en nuestro ámbito de, de, de actuación de SEISIDA, que es la investigación. Dos investigaciones importantes que nos van a permitir profundizar en el estigma y en las variables que lo determinan. A nivel nacional, el Real Decreto que regula la seguridad privada. A nivel autonómico, los cuadros de exclusiones médicas para policías locales y bomberos y a nivel municipal las ordenanzas relacionadas con la licencia de taxis. Además de el trabajo de revisión de las convocatorias que está haciendo la, la comisión en la que intervienen pues desde agentes eh, sociales vinculados al, al, al VIH, el, el propio plan nacional eh, y los ministerios implicados. Además, durante estos años se han realizado una importante labor de visibilización de la situación del estigma y la discriminación de las personas con infección por el VIH y de las actividades desarrolladas en el marco del pacto social a través de las redes sociales y de la página web específica del pacto. Si tuviéramos que destacar alguna acción en positivo concreta sería el haber tenido la capacidad de trasladar el propio pacto a otras iniciativas públicas y privadas que lo han acogido como propio por supuesto animamos a todos los agentes a que formen parte de pacto social Radio calimera para ti para ti para, mí? ¿Para nosotras eh, bueno que ya tenemos una edad, algunas de, la, de las que te, de las que te hablamos es decir pues recordamos no es decir eh, que, que hoy era un día a, aparte de que luego lo que lo que hablamos no que es importante que esto sea todo todo el año y todos los días es decir pero que era era un día que, que yo que yo creo que nadie no había nadie incluso que muchas veces lo desconocía pero que no no, no llevara eh, eh, o intentara llevar ese ese ese que es una cosa significa o sea, esa puntual no pero ese es el lazo rojo Y eso es algo que, que hemos visto que aquí ya te decimos que es algo anecdótico no pero que se ha perdido y no solo se ha perdido sino que, que hemos visto no Al algunas entrevistas es decir como hay mucha mucha gente y, y no gente no, no también gente joven pero gente no no tan joven que, que desconoce lo que significa el, el, el lazo rojo no esto también es un un punto ¿no? de, de, del desconocimiento que hay sobre una enfermedad que, que estamos hablando de, de, de una de las mayores pandemias a lo largo de la historia de, de más de, de 35, o sea, casi 40 millones de personas muertas, de Bueno, no, es decir, pero pero como que de, de, hay, hay como que parece como que nos hemos relajado un poco, no sé qué piensas tú. Bueno, yo pienso que es una, una campaña que se hizo en Madrid y que también se hizo aquí en Vigo, eh, del lleno me olvido, del lazo rojo, que se llenaron los puentes en Madrid, amaneció en Madrid llena de lazos rojos y aquí en Vigo también los autobuses eh de Vitrasa Eh, lo, en el marco Porque la gente parece que se ha olvidado Del lazo rojo mm. de que, Del significado Cuando el lazo rojo fue el primero en existir sí. Fue el primero Por eso nosotros no nos olvidamos Y si todos los años Y todos los días hacemos acciones Para recordar eso Hacemos una comunicación en nuestras redes Todos los días atendemos a personas Todos los días ayudamos a personas Con VIH Y con riesgo de acudirlo donde creo que más tendría que... que sería el impacto más grande, eh, porque nosotros somos una entidad joven, con muy pocos recursos, eh, aunque creo que la, desde las administraciones y desde los medios de comunicación y desde las grandes... que, que las grandes eh, empresas adhieran, concienticen... Eh, en en divulgar en seguir teniendo memoria porque las personas los seres humanos somos muy eh, olvidadizos ¿no? como sobre todo si yo creo que a mí esto no me va a pasar y me termina pasando entonces es simplemente record, recordar que el lazo rojo existe porque hace 40 años se dieron los primeros eh, casos de sida en el mundo ...y que todavía tenemos mucho trabajo por hacer para el 2030... ...y somos la generación para que puede frenar el VIH... ...puede detener la pandemia del VIH... ...que trabajamos día a día para dar respuesta al vih ciudad ...y que hoy es el primero de diciembre, es el día mundial... ...en respuesta al VIH-SIDA. Un lazo... ...no tengo ni idea... Depende, si rosa, por ejemplo, lo, lo relacionamos con el cáncer de mama, ¿no? Mm... De ese color a mí mismo no sé. No sé. El lazo suele ser concienciación bien política social por algo. ¿Y ese rojo? Ni idea. Del sida, no? Una enfermedad de transmisión sexual. cuyas siglas significan V... ¿Y por ejemplo, lo que murió Freddy Mercury. Bueno, no recuerdo ahora bien, pero es un virus que se transmite a través... Eh, de la son por del cuerpo, tanto sexuales, por igual puede ser la saliva. Y supongo que mata a la población. Sí que ahora sí tiene tratamiento, pero no tengo, no sé cuál es. Yo creo que el sida no tiene no tiene cura. Yo creo que sí que tiene cura o tratamiento. Hace poco se cura un, un... personas, ¿no? Las primeras en España. Que puede ser portador y no saberlo. Yo que yo, yo que yo sepa no. No, ya no lo sabes, pero yo pero yo, diría que no. yo diría que tampoco. Puedes hacerte una prueba, que las hay, vas a un centro médico y te la haces. Sí, sí, perfectamente puedo tener ahora un murciano. Sí que sí. sí, es verdad que no se, no se suele hablar de, de esos temas. Como un tema muy tabú, yo creo, en la sociedad. Respeto. O sea, sí, un es una palabra hay que, que o sea, la es que oyes. que hay que tener cuidado, sí. sí que la oyes a todo el mundo le da... Sí. Es un estigma social, la verdad, es una enfermedad, pero que te parece que, que te aísla. Creo que está muy estigmatizado y que... Que solo por acercarte a una persona con, con, con sida ya te va a contagiar. Te dice que tiene esto y te escandalizas o dejas de tener relación. Simplemente por pena o por temor a discriminación no lo, no lo diga. O sea, cada uno tiene lo suyo, yo creo que no es importante más que qué tratamiento vas a llevar. ¿Qué te obliga a tener ese tratamiento? No pasa nada, que es una persona que puede llevar una vida normal. Yo le apoyaría y no me lo tomaría como, uff, yeah. tiene SIDA. ejos porque eu es un poco vuestra vuestra web es sí sí que sí que hay una parte no que creemos porque a veces eh, creo que creemos que no, nosotras misma ¿no? desde los movimientos sociales desde o, olvidamos el, el, el exigir a las administraciones que, que está muy bien que las asociaciones lo trabajemos es decir en este caso el VIH, pero cuando hablamos de cualquier otro temas pero que hay que exigir lo que tú lo que tú has comentado antes no es decir que estamos hablando de derechos que se tienen que, que garantizar evidentemente que como no se están garantizando las asociaciones son las que estáis trabajando y las que estáis cubriendo muchas veces pero que, que creo que eso en vuestro manifiesto también lo decís no el la exigencia de que las administraciones y todas todas es decir autonómicas eh, de, de los concellos sí. ti, tienen que funcionar tienen tienen tienen que hacerlo porque es que además es, está, es la ley se lo exige la respuesta está en trabajar desde lo, lo, la, la desde lo local, lo económico, lo nacional y lo internacional, ¿no?, y lo mundial. Tenemos eh, los recursos. ¿no? hay Para alinearnos nuevamente con la, la declaración de París, que es una declaración eh, que se firma en París en el año 2012, eh, la alcaldesa de París y otros municipios se comprometen a trabajar para dar respuesta y aluvia su ciudad y acabar con la pandemia no sí. y eso es, eso es como trabajar en cada ayuntamiento con cada en cada ciudad eh, donde el, el ayuntamiento de Vigo, por ejemplo ha eh, adherido en 2016 a la declaración de parís sí. en, en galicia hay varios municipios en monteas sevi y Marín. ...y ahora estamos trabajando para que sea efectiva esa firma... ...y esas acciones del plan estratégico... ...porque hemos formado un grupo de trabajo, un plan estratégico... ...solamente falta que el gobierno de local firme eh, la declaración de París... ...y se comprometa acciones para eh, llevar a cabo el propósito... ...el objetivo de ONU-SIA. Creemos que eh, trabajando todos juntos podemos frenar esta pandemia porque tenemos los recursos y trabajando juntos porque mmm, si este consejo hace eso y logramos llegar a las personas que están infectadas uh -huh. para para que no tengan posibilidad de transmitir el virus a otras personas y para ocuparnos para que la sanidad se ocupe, porque tienen derecho yo ¿no? eh, afirmo que nosotros aquí en Galicia nuestro para para las personas, por ejemplo, inmigrantes Tenemos un programa de inclusión en el programa de vigilancia epidemiológica para que nadie quede afuera. Porque si una persona da positivo y su situación documental administrativa es irregular, esto no es un tema de, de personas nada más, es un tema de salud pública. Claro. Ojo, es muy serio. Sí. Influye directamente en la salud de toda la población. Entonces, por favor, señores, aquí en Galicia lo podemos hacer en otras comunidades autónomas también y otra cosa que quiero recalcar tenemos una un, una herramienta fundamental preventiva que es la profilaxis pre exposición que está eh, dentro de la cartera sanitaria se logró que se estuviera dentro de la cartera sanitaria eso también lo habla el manifiesto de este año sí. importante que así como funciona en Galicia en las siete comunidades eh, en las siete áreas sanitarias no Funciona en todas las comunidades y para todas las personas que lo necesiten, sin sexo. Aquí en Galicia es complementada para personas que están especialmente eh, son especialmente vulnerables a exhibir la infección. No vamos a hablar de quiénes, para no caer nuevamente en los estereotipos y en las estigmatizaciones. Entonces, a todas las personas que lo necesiten, que puedan tener acceso porque yo soy una mujer heterosexual ¿no? eh, o mujer o, o cisgénero, sí, sí. y por el motivo que sea eh, no puedo negociar el uso del preservativo porque hay violencia machista en mi entorno porque porque no, no, no mis parejas sexuales no quieren utilizar el preservativo eh, soy tengo poco carácter no sé, no, no sé son tres cositas que se dan muy en todas las Las poblaciones no sí. eh, de, por el hecho de ser mujer tienes menos este voz y voto digamos no y no quiere insertar medio vih porque no puedo tener acceso a esa, a esa profilaxiss preexposición sí que creemos eso no que es que es muy importante remarcar no es decir que, que evidentemente estamos hablando de, de, de, de una enfermedad que no que no tiene cura pero que sí que hay Eh, tanto que, que, que si se, se, se detecta eh, anticipadamente te, se pueden tratar bien, pero también insistir, ¿no?, que, que, que creemos que también, ¿no?, que esto es una cosa, una cosa global que, que ya enfoca desde que somos bien pequeñitas, ¿no? Es decir, yo creo que también hay una falta o, o se ha perdido un poco el tema de, de, de la educación sexual, ¿no? Es decir, vemos... Eh, Aunque sea pero es decir que la publicidad un, un, un poco te marca los caminos no vemos como como marcas de, de, de preservativos tienen tienen que lanzar campañas donde dicen que con preservativo no se es entre comillas menos macho o menos o, o, o se siente menos es decir Porque la gente, decir no decir, no, parece que, que se, o sea, estamos en pleno siglo 21 avanzado y sigue habiendo ese, ese, ese no sé, como que, que utilizar un preservativo y, y es la forma más, tanto para el embarazo como para, en este caso, es decir, las enfermedades de, de transmisión sexual, eh, la, la forma hoy en día más eficaz de, de, de evitarlas. El preservativo sí. es una de ellas. Y el, la, la profilaxis exposición es otra, bueno. es prevención, uh -huh. es prevención. El, el preservativo se puede romper, se puede permeabilizar, la profilaxis presuposición tiene una, una fiabilidad del 99,9%, si la tomas como la pauta del médico, obviamente. Vale. Igual que si utilizas un día el preservativo y otro día no, estás claro. es en riesgo de quedarte embarazada o contraer una infección de transmisión sexual. Entonces tenemos recursos, utilicémoslo, pongámoslo al, al alcance de todos, de las minorías, de las personas vulnerables, de ocupémonos de ellas, ¿no? ¿Qué es la PrEP? Quizá a algunos de vosotros os suena de algo, pero a la gran mayoría no tendréis ni idea. PrEP, profilaxis pre-exposición. Lo contamos de forma más sencilla. Es un medicamento que permite prevenir el contagio de VIH en personas que en sus relaciones sexuales sin preservativo se exponen al virus. ¿Es la única herramienta para luchar contra el VIH? No. ¿Es efectiva? Sí. Por eso países como Francia han decidido introducirla en su sistema de sanidad pública. Por ahora el Gobierno ha encargado un informe al Comité de Bioética. Le lanza tres preguntas. La primera, ¿es ético financiar la PrEP con dinero público? La respuesta es que sí, que es ético y se basan en un argumento principal. Las estrategias para erradicar el VIH en España están fracasando. Por ejemplo, en 2017 se diagnosticaron 3.381 nuevos casos de VIH. Son de media 9 diagnósticos al día y son cifras provisionales que el Ministerio cree que van a aumentar. España está por encima de la media de nuevos diagnósticos de la Unión Europea y también de los países de Europa Occidental. La lucha contra el VIH es una prioridad y algo está fallando. La segunda, ¿es ético financiar la PrEP, incluso si los usuarios no utilizan otras medidas como el preservativo? El Comité de Bioética admiten que podrían aumentar las prácticas sexuales de riesgo, pero en todo caso afirma que introducir un medicamento nunca debería basarse en criterios sociales o morales, sobre sobre las actitudes de las personas en particular. ¿Qué hay que hacer entonces? El comité propone que, más allá de promocionar la PrEP, también hay que promocionar el uso del preservativo, insistir en la educación sexual y pedir a la gente que se vaya a hacer las pruebas de detección del VIH. Una de cada cinco personas seropositivas en España no saben que tienen VIH. Y la tercera, ¿sería ético denegar la PrEP a aquellos que no utilizan preservativo y que además se niegan a someterse a los controles médicos necesarios? La respuesta es que no. Negar un tratamiento a una persona que puede contraer el VIH va en perjuicio de todos. El Comité de Bioética recuerda que el VIH es uno de los grandes desafíos sanitarios de las últimas décadas y que a la hora de introducir un medicamento hay que pensar en la salud colectiva de todos. Emisora Calimera. Pirata. Calimera. Te, te queríamos preguntar ya estábamos hablando del tema de la educación pero también eh, qué pasa con, eh, con aquellas personas eh, que o sea cómo es la vejez de las personas es decir que tienen si ya de por sí el envejecimiento sea de cualquier tipo de, de persona en eh, la sociedad hoy en día es complicado para una persona con vih como cómo es el, el ir a envejecer es decir que es, es no sé eh, la, la sociedad no se sé, te, te marca mucho no Mira, primero te voy a responder con respecto a la educación. La educación es fundamental, tiene que partir de los centros educativos. Tienen que permitir, por lo menos que entren con, con más dar facilidad a las personas que nos dedicamos a, a dar charlas, a dar información de una manera interactiva y participativa, que es la manera de cómo se aprenden, y después que tiene que ser Eh, hay que revisar esto en los programas de educación porque realmente es lamentable que hoy en día sigan habiendo unos conceptos tan arcaicos en cuanto a la salud sexual, a, a la salud reproductiva y a la, a, a la salud afectivo-sexual, ¿verdad? Sí. Eh, por un lado. Y por otro lado, tú me hablabas de envejecer con VIH. Bueno, envejecer... Hoy en día las personas, claro, al no morir, envejecemos con VIH. Claro. Hace 40 años era del, del silencio a la muerte, hoy en día es del indetectable al transmisible 40 años después. Sí. Entonces envejecemos. Bueno, enveje, envejecemos mmm, eh, con lo que ah, eh, eso implica. Hay factores que son no modificables, como el envejecimiento, como los años. ¿Qué pasa? con deterioro cognitivo, por ejemplo. Sí. <risa> es lo que a mí más me preocupa, y del que estoy padeciendo. Porque bueno, claro, yo fui diagnosticada hace algunos años, en el 2005, pero también me diagnosticaron a las 40 y piquito, ahora tengo 63, entonces sí. yo entiendo que hace años que convivo con el VIH, pero también hace años que estoy tomando tratamientos antirretrovirales, que si bien me frenan la viremia, eh, que el VIH replique, y eh, que el sistema inmunitario esté bien, también eh, tienen efectos eh, no deseables, por decirlo de alguna manera, aunque cada vez son, los fármacos son más limpios, más efectivos, eso no lo vamos a discutir, no porque sabemos cuál es la realidad. Incluso de ahora hay también inyecciones, que no te tienes que tomar la pastilla todos los días, que te lo inviertan cada dos meses en la consulta. Bueno, pero envejecer es algo que podemos tener más problemas de hueso, podemos tener el colesterol más alto, podemos tener factores de riesgo cardiovascular, herido cognitivo, pero también creo que tiene que ver con una cuestión psicológica, ¿no? de que vivimos muchas personas viven con el aislamiento, la soledad, el no poder hablarlo con alguien, el vivirlo escondida y eso acepta muchísimo por eso hay que darle respuesta a estas personas no a, a tantas personas que viven que son los supervivientes los land survivors sí. los que fueron diagnosticados hace 30 años no es lo mismo eh, eh, una persona por ejemplo hay personas que han estado con no la diagnosticaron ya directamente le dijeron tienes dos o tres meses y luego Y sobrevivieron, y sobrevivieron porque algunas tomaron, otras no tomaron eso, esos tratamientos, pero la verdad que están aquí y bueno, eh, a esas personas hay que darle respuestas individualizadas, más respuestas a nivel... Eh, Eh, ...equipos médicos que se coordinen, atención primaria, los especial, las distintas especialidades... ...entonces al ser una, una enfermedad crónica, una infección crónica, tiene sus pros y tiene sus contras también... ...seguimos vivos, seguimos estando aquí, seguimos... ...pero hay muchas personas que están bastante deterioradas, a ellas tenemos que darle respuestas... ...deterioradas, digo, por la cantidad de años y por cómo fue su situación en el momento del, del diagnóstico. Me llamo Iván Garrido. Tengo 30 años, soy psicólogo, trabajo de formador de producto en una empresa y aparte en una ONG como responsable del programa de pares de UVH. Lógicamente no sabía qué era el UVH, ni cuando me lo dijeron sabía lo que era el UVH. Sí que es verdad que mis abuelos maternos pues eh, vivieron con todo ese estigma de los años 80. Mi madre llegó a fallecer con UVH Y claro, por lo tanto, para ellos había todo una cúpula alrededor de miedo, pavor, porque alguien se enterara. Entonces, una vez que me lo dijeron, en casa no se volvió a hablar del tema. Todo lo que yo supe del VIH y todo lo que ido sabiendo era por mi, por mi investigación propia, cuando llegaba Internet a casa, aquellos primeros años, y fui investigando, investigando, pero por parte de, de mi familia eh, nunca supe nada del VIH. Mi diagnóstico de VIH es por transmisión vertical. Este tipo de transmisión es la que se produce entre la madre y el feto y es por este motivo por el cual yo nací con uvh. La verdad que nunca tuve miedo, nunca tuve miedo al VIH jamás. Sí que es verdad que los profesionales sanitarios que me han tratado durante toda mi vida como paciente, que es toda, Eh, siempre me han dado mucha seguridad y nunca he puesto en duda su, su criterio profesional ¿he tenido miedo? sí, pero más a las conmovilidades que a la muerte, por ejemplo yo lo llamo la, la enfermedad de los ISIS, que para mí es la peor enfermedad más que el VIH ¿y si mañana? ¿y si dentro de 10 años? ¿y si? pues al final prefiero, pero esto lo aplico a toda mi filosofía de vida prefiero centrarme en el presente y cuando mi cerebro como es lógico, se va al y si mañana intento traerle para acá porque al final no vas a disfrutar del presente pero tampoco del futuro porque vas a estar eh, encadenado a ese que pasará el día de mañana. Poco a poco fue evolucionando esa medicación, cada vez eran un poquito menos de pastillas hasta que hace unos años eh, recuerdo perfectamente el día que mi doctora me dijo que bueno que me iba a cambiar de medicación eh, no me lo tomé Eh, como nada nuevo, porque era otro cambio más, pero me acuerdo perfectamente que me dijo y esta medicación es solamente una pastilla. Y, y fue cuando me emocioné ese día en consulta y mi doctora me decía, pero ¿por qué te emocionas? Y yo decía, para mí es muy significativo eh, tomar solamente una pastilla, es como que me acerca más a esa normalidad. Esa mmm, imagen, ese mensaje de ahora no pasa nada, es solo una enfermedad eh, crónica, creo que no es suficiente consuelo ni suficiente trabajo eh, como profesional para decirles a esas personas con VIH, es un momento, es un diagnóstico y por lo tanto todo se hace un mundo o no, pero de eso depende de la persona y como cada persona somos completamente diferentes creo que no hay que banalizar con situaciones como y eh, pues esto no una pastilla no simplemente hay que dar información y atender emocionalmente a la persona que es lo más importante enemigo <risa> Que si la llama está encendida No quiero tu Lazy va en contra de la mía La verdad fusila y la prefiero a la mentira todo mi respeto, vivo a mi manera Es un día también es decir para para eso no para, para para recordar para saber que hay muchas personas que murieron pero también muchas personas que, que, que lucharon y que, que seguís luchando no es decir pero pero no olvidar no tan tan importante de, de, de, ten, de tener memoria de, de que esto no No, no surge de la nada y son son muchas las personas que hace 40 años eh, pues eso, se encontraron, eh, bueno, si ahora sigue habiendo estigma y sigue habiendo eh, discriminación en aquellos momentos, eh, la cosa, como se suele decir, era era brutal y, y no hay que olvidar y hay, y hay que poner en eh, darles nombre, ¿no? Es decir, que cre queremos muy importante también. 40 años, que se dice muy rápido, 40 años de una pandemia que todavía no desapareció y es que tenemos eh, objetivos muy claros muy bien definidos y que podemos, somos la generación que podemos frenar el VIH. Eh, hoy es un día de conmemorandia y memoria también. claro día de recuerdo para las personas que partieron y no pudieron, partieron, no sí. tuvieron la opción de tener un fármaco, no tuvieron la opción de, de ser atendidas como se merecían ser atendidas por el tema de la, del estigma y la discriminación en el ámbito sanitario, uh -huh. y es un día en que conmemoramos todas esas, esas pérdidas, pero también conmemoramos a las personas, animamos a las personas que viven con VIH en silencio, en aislamiento, que no le hablan con nadie, que pues se sacer, que hablen con sus médicos, que, que hablen con las entidades que trabajamos, Eh, dando respuesta a la VIH, SIDA... Cuando hablamos de VIH, cuando hablamos de SIDA, también hay hay sesgo, es decir, también es, es la, la lucha es, es peor cuando se es mujer. Bueno, mira, yo no lucho. <risa> bueno. Yo acciono. Porque la lucha me agota. Entonces, eh, cuando se mujer hay una superposición de estigma. Por ser mujer, por tener VIH... Las mujeres somos invisibles entonces las mujeres tenemos que hacernos cargo de tantas cosas que no se hacen cargo muchos hombres así pues tenemos eh, lo que te hablaba recién de que somos invisibles sí. y con el, con respecto al vih también por porque es así Dejan pasar Ay, mi nena Que me libre de los malos ojos Que siempre puedo hacer lo que tú quiero Le pido así lo que te dé mi amor Ay, mi beba Que me libren de malos ojos Son las estrellas las que te aconsejan Que el viento te lleve donde tú quieras Ay, mi nena Los angelitos te mando, te mando Le pido al cielo, le pido, le pido, hey, Los angelitos te mando, te mando. Le pido al cielo, le pido, le pido. Te veo en mi sueño, abro los ojos, te quiero matar, sigo corriendo, se cae un fuego, me quedo quemada. ¿Así que eres tú? te fuiste temprano. Pero sé que siempre te tengo a mi lado, no me quedo nada. Si pudiera yo le pa' atrás. Es que el tiempo se me va y nada. Me pierdo la luz de tu mirada. Taimeve, mm -hmm. te me libre ojos, son las estrellas las que te consuelo, que el viento te lleva donde tú quiero. Ah, anenado sanhelito te mande, te mantenga, te pida al cielo, le pido, le pido. Anenado sanhelito te mande, te mantenga. Anenado te pida al cielo, le pido, le pido. O yo a ver para atrás es que el tiempo se me va y nada. Me perdo o algo de tu mirada Nena, los angelitos te mando, te mando Nena, le pido al cielo, le pido, le pido Nena, los angelitos te mando, te mando Nena, te pido al cielo, le pido, le pido Mi nombre es María L., llevo 29 años con el diagnóstico de VIh durante estos 29 años se ha aprendido muchísimas cosas obviamente pero en el aspecto sociosanitario laboral hay todavía una asignatura pendiente y es que mmm, la desinformación y la discriminación que hay el estigma que nos señala eh, a las personas que convivimos con estos diagnósticos, y eh, nos ha hecho aprender a tener una autodefensa de nuestros derechos como mujeres como personas eh, con plenos derechos pero que tenemos que aprender a ello porque no sabemos eh, en principio quiero decir eh, cuando te surge cuando te, te, te dicen que tienes este diagnóstico claro el impacto es brutal En aquellos momentos la sociedad eh, estábamos todas eh, sabiendo que era un diagnóstico de muerte segura, eh, casi inmediata, sin muchísimo sin, sin mucho tiempo. no Tenemos que dar, o en mi, en mi caso yo doy muchísimas gracias a aquellas personas con, los, con las que fui de la mano aprendiendo, pues autodefensa, eh, tanto en el aspecto legal, el aspecto psicológico, el aspecto médico y aquellas personas que me aceptan, me quieren y me han enseñado eh, muchísimas cosas en la, en la cuestión. Eh, bueno, pues activistas que han se han formado, activistas que han luchado, que dan la cara y que están ahí para que las demás personas también podamos gozar de unos mínimos derechos que pero que desde luego hay que saber cada cual y cada una y cada uno y cada uno defender esto es así muchas gracias Esta es una radio libre a calimera tú desde, desde tu experiencia ¿no? como cómo está o sea porque en este hablamos también de, de, de la discriminación de género pero también de la discriminación de, de, de depende de en qué país estés Eh, pues el, el, el, el SIDA y el VIH siguen matando mucho más en, en lugares de, de, de África, en lugares de, de, de donde donde la pobreza hace que las personas no tengan estos recursos, ¿no? Eso sigue pasando. Claro, ya lo hablamos antes, sí. las personas que están en situaciones de más vulnerabilidad son las más afectadas, son las minorías, ¿no? Y yo estoy hablando de los recursos que tenemos aquí nosotros, pero en otros países ni siquiera hay recursos, ni siquiera hay test, para suerte, ni siquiera hay eh, eh, tratamientos entonces sigue afectando a las minorías a las personas más vulnerables Hoy más que nunca, acceso real y efectivo a la terapia preexposición en todas las comunidades autónomas Hoy más que nunca atención específica a la vulnerabilidad psicosocial de los hombres gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres Hoy más que nunca, respecto a la diversidad, orientación e identidad de todas las personas. Hoy más que nunca, educación afectiva y sexual. Hoy más que nunca, garantías acceso a pruebas diagnósticas de uvh y otras infecciones de transmisión sexual. Hoy más que nunca, una discriminación por nuestra orientación sexual, nuestra identidad o nuestra expresión de género. Hoy más que nunca, por un compromiso político que garantice la asistencia y la sostenibilidad de la respuesta a la infección por VIH. Hoy más que nunca, información. Indetectable es igual a intransmisible. Hoy más que nunca, recordamos a todas las personas que han fallecido por causas relacionadas por el SIDA. Hoy más que nunca, gracias a profesionales y voluntariado de las organizaciones, estamos juntas y contamos contigo. Hoy más que nunca, CESIDA. te dijera hoy Que ya no eres Parte de mí Te mentiría Me mentiría Me crecería la nariz importante era encontrarnos saber como respiramos en este tiempo que aunque es finito ese te Sea por un día O una vida Puedo decir Que te amé Y aunque nos devora la distancia Con su abrazo De nostalgia amor nuestro es como un niño que tendremos Y ya, y con eso sí que, que te dejamos. Si tú quieres añadir cualquier cosa, nosotras encantadas de que lo hagas. Eh, recordamos eso, que, que se pueden acercar a, a vosotras Digo, más allá de la gente que está en Vigo, pero que estáis en, en, en todas las en todas las redes sociales como como Agavip, que luego también hay gente como, por ejemplo, aquí en Compostela, donde nosotras hablamos, eh, médicos del mundo, que también está trabajando en, en el tema de la prueba, es decir y que luego remarcar eso, ¿no? que esto es una prueba que se puede exigir a tu médico de, de cabecera. Y, y con eso no, no te queremos robar mucho más tiempo. Si tú quieres añadir cualquier cosa, de verdad, que nosotras encantada de que lo hagas, Candida. Yo animo a las personas a que se la prueba en cualquier sitio. Eh, lo importante es, a, es saber conocer pues, el estado cirológico. En la coordinadora estatal CECIDA hay entidades que están por toda España. Tú entras en la página web y buscas dónde hacerme la prueba, tanto sí. en la Consejería de sanidad como en CECIDA, y que salen todas las entidades a nivel nacional o autonómico en el caso de la Consejería. Te las puedo hacer. En los puntos Kero, el de médico del Mundo, en Agavi, en Paraya, en Érguete, en Imagina, en Santiago, Ajá. Imagina Más, hay un montón de... Y en, y en el Centro de Atención Primaria, claro. y en el hospital, de de de en los hospitales. Hablamos de que las entidades del tercer sector, las entidades comunitarias, son muy importantes por la labor que hacemos, porque... Si no tienes tarjeta sanitaria, nosotros te hacemos igual la prueba. En cambio, si, acu si acudes a un centro sanitario, eh, a un centro de atención primaria, no tienes tarjeta sanitaria, eh, es más complicado, tienes que tenerlo, esa, esa eh, la tarjeta. Entonces, eh, hacemos tanto hincapié que las personas se hagan la prueba en las entidades, eh, eh, en los centros comunitarios, porque ahí no tienes ningún requisito que cumplir. Mm. Simplemente nosotros se damos la facilidad de hacerlas pero las personas tienen todo derecho a hacer los, las pruebas donde donde sí. lo consideren pues nada con eso y, y emplazándote a que a que podamos seguramente si vosotras queréis a, hablar otros días de, de, de proceso pues de, de la situación no es decir porque nos ha quedado ahí pues temas como las personas que están presas o las en el tema de la salud mental sí pero que es un tema que da que da para muchos sí que remarcar eso que, que, que hay de verdad que sí que hay mucha información tanto vuestra como de, de, de las asociaciones que, que están trabajando ah. sobre todo eso animar a la gente que, que se acerque, sobre todo para para que no se para que sepan que, que no están solas, que eso también es una parte muy importante en una, una enfermedad así, ¿no? La parte psicológica es es muy importante, ¿no? No no Y la no, parte emocional, la que parte sabe. emocional. Sí. Bueno, bueno. muchísimas gracias. Muy, muchas gracias de verdad, Gardo, muchas gracias a vosotras. Un abrazo muy grande. Un abrazo y buen día, gracias. ha que yo te diga quiera hará que yo te diga hacia el corazón por la boca se me sale de fatiga a la orilla de un río yo voy a verla como estaba su papá me di la mua es la culpable de mi borrachera la clara vería a mí me da por ella a ti te he olvidado aunque estoy lejos de ti te llevo en mi corazón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 me quede voz, hablaré de los muertos, tan quietos, tan callados, tan molestos. Mientras me quede voz, hablaré de sus sueños, de todas las traiciones, de todos los silencios, de los huesos sin nombre, esperando el regreso, de su entrega absoluta, de su dolor de invierno. Mientras me quede voz, no han de callar mis muertos. ¡Bravo! no time to be dread Car his thick away well, his same old safe bed me am my head high And my tea is right get on without of my god Yo You went back To why you know So far From all that We went through And I I tread A troubled track My arms are Stacked I go to black We only said goodbye with the words I died a hundred times You go back to her and I go back to I go back to us I love you more It's not enough You love blow And I love puff And life Is like a pie And I'm my tiny penny Rolling up the walls The walls inside We only circle by Black. hay sign que, que ven que de verdad escoltando escoitando programas la programación de, de radio calimera en los sapoconchos con los ius con radio olvido con daba daba eh, también que recordar que podemos pasar todo cada luz cada 15 días a la asamblea de, de, la, de la casa delpe Peixe, del centro social autogestionado dos sar Para proponer, para saber las actividades Para participar y también para participar En la, en la Radio Calimera ahí sí que de, de verdad Que tenéis un gran día Un gran fin de semana Una feliz vida Y gracias, graciñas Por a escucha Si son joven Tienes que tener tiempo para el amor La cosa más fundamental Que hay en la juventud Y todo lo demás es pavada Si sos veterano, para los amigos, para las amistades, para salir con algún hijo, con algún ser querido que tenga. La vida es el único valor que no se puede comprar. Entonces, la única que tienes es esta. La tienes que vivir con la mayor intensidad posible. Y le quiero transmitir a los jóvenes. Se puede caer y volverse a levantar y siempre vale la pena volver a empezar una y mil veces mientras uno esté vivo. Ese es el mensaje más grande de la vida. Sapoconchos dende as ruínas da histórica Radio Calimera en Santiago de Compostela, capital do novo reino democrático galego. Ríos vénen, ollinis vénen, ollinis vénen iban. Non te vaias Calimera, que vos todas, Calimera. A Irmán de Calimero. Si, sí, eu pensé en Calimero, entóns pensei en unha jaliña o ojo, si. Sí. E a radio Calimero, pode ser, Claro, si sí, o Viño Blanco e o La Danego. Calimero é radio libre de Compostela que leva moitísimos alos. Unha radio a independente, con cotidos distintos. A radio de todas e a todos, participativa, aberta, pero eso xa, xa, oé, tampouco estou dicindo nada, no, non, xa. Ondiñas veñen, Ondiñas veñen... Ondiñas veñen e van Pois pues Calimera, eu penso que se si te refieres a emisora de radio É que me, a emisora me cabe a emisora de radio Pois é unha emisora de radio super eh, transgresora Aberta, libre, creativa, feminista Non sei sé si se é así, pero bueno, a ver se si vai Ondiñas veñen, Ondiñas veñen <tose> Ondiñas veñen <tose> e van Apoia Calimera que continue a showar despois <risa> despois <risa>